Radio Alhama en Internet y las noticias de Alhama.com Radio alama en Internet, una radio para compartir. Muy buenas. Tras la sintonía de entrada de nuestro director Juan Cabezas, arrancamos con un nuevo comentario. ¿Qué tal? Pues vamos a hablar de una de esas noticias que la verdad da gusto contar. Sí, una que nos llega desde Alhama.com de nuestro compañero Pedro Martín. Vamos a analizar la revitalización de un espacio muy querido en alama el kiosco del Paseo del Cisne. O la placeta como la llamamos todos aquí y es que esta reapertura es una iniciativa fantástica está devolviendo una vida a la zona que, que ya casi no recordábamos totalmente y a ver quién está detrás de todo esto pues mira la protagonista es ofelia chicot ah, su nombre me suena claro es muy conocida por su trabajo en el bar la joya el de la piscina municipal es verdad y entonces por qué el cambio porque al kiosco pues por una razón muy inteligente la actividad en la piscina lógicamente Baja mucho en otoño-invierno e Y ella vio la oportunidad de De darle vida a este kiosco Que llevaba un montón de tiempo cerrado O sea, una visión de negocio Y a la vez de, de comunidad Exacto, y lo mejor es la oferta que ha creado Porque no es para nada el típico kiosco de golosinas No, no, para nada He visto que tiene de todo Sí. Por la mañana puedes ir a desayunar o a merendar. Tienes tus tostadas, croissants, napolitanas, un buen café. Y luego la hora del aperitivo que me parece la gran idea. Desde luego. Te puedes tomar tus cervezas, unos refrescos y también vinos de la tierra, ¿eh? Pero lo que a mí me ha fascinado es el concepto gastronómico que hay detrás de ese aperitivo. Ah, lo de las latas de conserva. Ah, eso es. Es que no son unas conservas cualquiera. Para nada. Hablamos de productos de muchísima calidad. Sardinilla, caballa, patés y todo de pesca sostenible y productos biológicos. Y la clave es cómo te lo sirve. Tú eliges la lata y ella pues te la prepara, te la sirve en un plato con buen pan, tomate, unas aceitunas, unas guindillas. Es una comida sencilla, económica, perfecta para compartir. Ha convertido algo tan simple como una conserva en una experiencia. Una genialidad, vamos. Pero es que además el kiosco tiene otra faceta, Sí, funciona casi como un punto de venta de productos locales. Algo ideal para turistas, pero también para la gente de aquí. Claro, puedes encontrar de todo, quesos de alama aceite de oliva, miel… ¿Y la Ginevia, por supuesto? La Ginevia, que no falte. Y también embutidos. Y ojo, un detalle muy importante. ¿Cuál? Que también vende artículos del centro ocupacional El Lucero. ¡Qué buena idea! Con eso se cierra el círculo. Es un recuerdo auténtico de alama Y además apoyas una labor social increíble. Y esto nos lleva al impacto en la gente, en el pueblo. que es lo más bonito de todo? El artículo describe cómo esas mesas al sol se han llenado de vida. Son un punto de encuentro. Un lugar muy familiar, ¿sí? Claro. Los padres pueden estar tomando algo tranquilamente mientras los niños juegan ahí al lado, en el parque, que es una zona segura. Se fomenta la vida al aire libre. Y Ofea además ejerce una labor casi de, de informadora turística. ¿Ah, sí? Sí, sí, ofrece planos, orienta a la gente, sobre todo los fines de semana, que es cuando la oficina de turismo está cerrada. Es un servicio impagable. Oye, pues para quien se anime a ir, vamos a recordar el horario. Pues mira, suele abrir sobre las 10 de la mañana, Ajá. cierra los martes y los miércoles para descansar. Bien. El lunes abre solo por la mañana. Los jueves y viernes hace horario partido. ¿Y el fin de semana? El fin de semana, sábados y domingos, horario ininterrumpido, desde por la mañana hasta la puesta de sol. En resumen, una iniciativa que es, bueno, un ejemplo de manual de cómo una persona emprendedora, a la que el artículo describe como un alma inquieta, puede revitalizar un espacio público y fortalecer la vida de un pueblo. Y ya tiene planes para decorar el kiosco en Navidad, o sea que la cosa no para. Fantástico, pues desde aquí le deseamos muchísima suerte a Opelia en esta nueva aventura. Por supuesto, y recordamos que para ampliar la información, todos los detalles están en la noticia de nuestro compañero Pedro Martín en alama.com. Nosotros por nuestra parte ya nos ponemos a preparar el siguiente comentario. Así es, con Juan Cabezas en la dirección técnica, que ya mismo nos da paso a la sintonía de salida. Radio alama en internet y alhama.com, información para compartir.